intervención quirúrgica, a una operación precisamente una histerectomía y se ha generado mucho alrededor sobre todo porque quizás no estamos familiarizados con el término, no sabemos muy bien eh, de qué se trata qué mejor para para entender eh, de qué de qué estamos hablando, que conversarlo con el doctor Franklin Moyano, él es ginecólogo y nos va a explicar y a, a, a dis, dispersar algunas dudas que por ahí tenemos al respecto. Buenas tardes Franklin, Romina te saluda Buenas tardes, Romina. Muy contento de estar con usted y con toda su audiencia. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué de qué se trata esta intervención quirúrgica a la que fue sometida la vicepresidenta? Bueno, este una histerectomía, vamos a simplificarlo así para que lo entienda la audiencia, es sacar el útero. Uh -huh. ¿Sí? En este caso es una histerectomía total. A ver, para que la gente se ubique Y, y sepa de qué se trata esto. El útero tiene dos partes, una parte del cuello, uh -huh. que da hacia la vagina, y otra parte es el cuerpo del útero, que es, por ejemplo, donde está la gestación, donde va a estar un bebé, ese es el cuerpo del útero. Entonces, en este caso, a la presidenta le han sacado todo el útero, es decir, el cuerpo y el cuello del útero, lo que nosotros llamamos los médicos, una histerectomía total, uh -huh. es decir, ese es el procedimiento qué chat amigo. Eh, es una una cirugía compleja, es una cirugía simple, requiere muchos días de recuperación, cómo cómo es el posoperatorio. Bueno, todo depende eh de varias de varias cuestiones. Primero de la causa de la cirugía. Uh -huh. Digamos, no es lo mismo la cirugía en una paciente eh, más allá de hablar del caso de la, de la vicepresidenta. En una paciente que tenga una tumoración, por ejemplo, muy grande en el útero y que haya que sacarlo, puede generar algún tiempo de recuperación más prolongado. En una paciente que es de modo preventivo, como en este caso el de la vicepresidenta, la recuperación es más rápida. Es como toda cirugía, es relativamente sencilla. En buenas manos es rápida y sencilla la recuperación. Supongo que habrá muy buenas manos y en muy buenos profesionales. Y la recuperación... El principal no les llevaría más de 72 horas y en total hablaríamos de unos 15 días más o menos para una recuperación completa de una cirugía que ha sido abordada por vía laparoscópica. Uh -huh. Por lo tanto, este la recuperación es mucho más rápida de no haber ninguna complicación. Pero ¿Puede? como toda cirugía puede tener complicaciones. Ajá. Uh -huh. Bien, ¿cuáles serían los motivos por los cuales, eh, y, y ya dejando este el caso de, de Cristina Fernández de lado, sino hablando en términos generales, ¿cuáles son los motivos por los cuales una mujer puede ser sometida a esta intervención? ¿Cómo se llega bueno, a esta intervención? Bueno, mira, esta intervención en general se la utiliza en la presencia de tumoraciones que ya sean benignas o malignas, lo que estén generando una expansión. Por ejemplo, muchos muchos han oído hablar de los fibromas, o miomas uterinos, que no son malignos, pero a veces crecen mucho y entonces empiezan a adherirse o a empujar otros órganos, entonces hay que sacar el útero. También la presencia de tumores malignos, que son menos frecuentes, pero puede haber tumores en el cuello del útero, entonces es necesario sacar todo el útero para evitar la diseminación de ese tumor o de ese cáncer, un, un sangrado anormal, es decir, esas uh -huh. mujeres que tienen hemorragias, constantes prolongadas abundantes mucho por mucho tiempo también eh, podría ser una solución extra delútro el caso del cáncer de endometrio que era la sospecha diagnóstica de lo que tenía la vicepresidenta uh -huh. aunque se demostró que era un pólipo un pólipo uterino o endocervical, no quedó muy claro este también está indicada la histerectomía Uh -huh. eh, recién usted eh, mencionaba Que es un procedimiento al que se pueden someter Aquellas mujeres, por ejemplo, que sufren de Hemorragias muy muy intensas En este caso, y mi pregunta es eh, Quizás hasta hasta boba Pero me, me surgió esta duda La histerectomía es únicamente el útero Es decir, eh, los ovarios, por ejemplo se, se conservan y la actividad hormonal Sigue su curso Bien eh, Claro, depende de la, de la edad de la mujer eh. Digamos, si una mujer en edad reproductiva antes de la menopausia, si es si es posible se dejan los ovarios, ¿sí? Se saca solo el útero y se dejan los ovarios y las trompas adent adentro de la cavidad abdominal y eso es una histerectomía total. Uh -huh. Después ciertos casos, como por ejemplo, ciertos cánceres o que hay en el, como el cáncer de ovario, ¿sí? o el cáncer de endometrio que ha sido proliferativo, que ha salido ya del del útero se hace lo que se llama una anexo-histerectomía, es decir, saca el útero y los anexos, que son las trompas y los ovarios. Para la gente que se ima quiere imaginarse las trompas y los ovarios están al costadito del uh -huh. útero, al costado derecho y al costado izquierdo, y en ciertas circunstancias hay que sacarlos. En este caso no es necesario sacar eh, los ovarios, porque los ovarios ya han perdido su función, claro. digamos. Una mujer en menopausia se caracteriza porque el ovario ha perdido su función. ¿En qué caso en estas mujeres menopáusicas se saca y se hace la anexo Por ejemplo, en un tumor de ovario. Un tumor de ovario que uno sospecha que puede ser maligno, es preferible sacar los anexos y el útero y se hace una histerectomía radical, una anexo-histerectomía, ¿ah? que es mucho más amplia que la histerectomía total, que es lo que le han hecho a la presidenta. Pero en las mujeres de las reproductivas se dejan los ovarios. Bien. ¿Todo todo este tipo de problemáticas se detectan a partir de la realización del PAP y de los controles ginecológicos como corresponden de manera anual? eh, eh Sí. La verdad que es fundamental el control ginecológico en toda la edad de la mujer. Y esto siempre hay que aclararlo, porque muchas veces la mujer cuando llega a menopausia dice, bueno, ya está, ¿para qué me voy a hacer controlar? Sí y es muy importante el control anual, porque esto se detecta en el Papa Nicolau, en la colposcopía y en la ecografía ginecológica se pueden detectar las anomalías del útero, del endometrio, del cuello, de los ovarios, y esto nos va a dar indicación si necesita alguna terapia en especial. Uh -huh. eh, los cáncer ginecológicos tienen la ventaja que son de evolución relativamente lenta y los métodos de diagnóstico son muy precisos. Muy rápido. De ahí la importancia del control anual, porque cuanto más temprano pueda ser el diagnóstico el médico, más fácil va a ser la curación y mejor va a ser la calidad de vida de la mujer. Entonces, por eso que los controles anuales, toda la vida de la mujer, toda la vida reproductiva de la mujer son esenciales. Uh -huh. Bien, imposible no preguntarle por qué terminó hace unos días el mes de la lucha contra el cáncer de mamas y desde este lugar estamos todo el tiempo intentando concientizar e invitar a todas las mujeres a que se realicen también los controles mamarios, eh, las ecografías mamarias, las mamografías. Tenemos nuestro nuestro mamógrafo móvil en la provincia que va recorriendo las distintas las distintas localidades, pero bueno, una opinión profesional vendría bien acerca de cómo hacer un auto chequeo. ¿Nos podría indicar rápidamente? Mire, el auto el auto chequeo es una de las armas fundamentales, digamos. esta Hay una campaña que dice, tocate para que uh -huh. no te toque. Es decir, la mujer desde jovencita debe revisar sus mamas, es decir, mirarse al espejo, mirarse que las mamas sean simétricas, si bien puede haber una leve asimetría, pero no tiene que ser una asimetría muy grande. Buscar cambios de color en la piel, cambios de posiciones de pezón, es decir, un pezón que se de, eh, si se va hacia adentro, tiene que llamar la atención, cambia en la coloración o en la textura de la piel, y luego palpar con la mano, haciendo alrededor, desde afuera hacia adentro, hacia el pezón, tratando de buscar algunos nódulos, uh -huh. ¿sí? Y si uno, si esa mujer se palpa esos nódulos, o tiene alguna sintomatología, como nódulo, enrojecimiento, secreción por el pezón, dolor debe consultar rápidamente al médico, no subestimar los síntomas, porque cuanto antes se haga el diagnóstico, volvemos a repetir lo mismo que hace claro. rato, va a ser mejor la curación. Y toda mujer, después, desde los 35 años, debe realizarse una mamografía anual, porque la mamografía nos permite algo que no permite el autoexamen, que es detectar eh, patologías mamarias menores de un centímetro, esto ya no puede estar indicando los riesgos de padecer cáncer con el uh -huh. tiempo. Entonces, cuanto antes uno tenga en vista ese nodulito, esa pequeña deformación arquitectural de la mama, con estudios complementarios como la ecografía y en algunos casos como la resonancia magnética de la mama, puede diagnosticar tempranamente, hacer la cirugía y la mujer tiene una alta probabilidad de cura y una excelente calidad de vida, porque eso también es lo que importa. No solo que te puedes curar, sino seguir tu vida normalmente. Uh -huh. Por eso, los controles de la mujer son esenciales. Y una vez que la mujer hace el hábito de tomarse uno o dos días del año para ella misma, son fundamentales para asegurarse, vivir tranquila, vivir segura y curar cualquier enfermedad de forma temprana. Uh -huh. Doctor, muchas gracias, le agradecemos mucho su tiempo súper clara su explicación respecto de los dos temas bueno así que le, ag le agradecemos un placer, mucho un placer enorme dialogar con vos y siempre a tu predisposición cuando necesiten que hablemos de algún tema un bueno. saludo muy grande para usted y para toda su audiencia un saludo grande doctor muchas gracias tal vez Bien, conversábamos con el doctor Franklin Moyano, el ginecólogo, y estuvimos hablando acerca de la esterectomía, esta intervención quirúrgica a la que fue sometida Cristina Fernández de Kirchner en la mañana de ayer, y también acerca de la concientización, el auto chequeo y los diferentes controles que podemos hacernos para detectar a tiempo el cáncer de mamas.